minutos después, tienda de economía social. Eh, Ángeles San Martín es presidenta de la cooperativa Vital Asistencia y referente de Gestara, que es un grupo de empresas sociales y de trabajadores autogestionados de la República Argentina. Esto significa que es una organización nacional de la que forma parte eh, esta eh, organización vital, Asistencia Cooperativa de Trabajo Limitada. Así que Ángeles es la persona indicada para contarnos respecto de esta tienda de economía social que abrirá sus puertas. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Verónica Maclena te saluda. Hola a todos. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bien, bueno, les comento, hoy a las 19 horas, Estamos por hacerle el inicio, la inauguración de la apertura de la tienda de la economía social, que es un lugar, un espacio de encuentro y de comercialización de productos regionales pampeanos, acá no hay reventa. Eh, la idea es de, nada, de, de visibilizar el producto a nivel nacional, porque estamos conectados con las otras tiendas de la economía social que tiene que estar en diferentes provincias. Eh, y también, bueno, nada, de de esto, de poder ayudar al emprendedor a, a salir adelante en esta situación, de que el comercio eh, sea regional, o sea, que, que, que la venta, ¿no? Uh -huh. y, este, y bueno, nada, estamos con, con el apoyo de Gestara llegó hoy a la mañana los compañeros de Gestara de Buenos Aires, eh, y bueno, trabajando, trabajando acá, ordenando, armando los gaseos, la decoración, Y tenemos varios shows hoy en el día, tenemos la murga, tenemos eh, shows irquenses, eh, los cantantes, viene el tanito, todo, todo solidario y la verdad que es re emocionante saber que hay un montón de gente que apoya estos emprendimientos sociales. Y, y, que, y bueno, nada, eso es el apoyo y el empuje de, de la sociedad también para poder sal, para salir adelante con la tienda Claro, eh, Ángeles, todo esto va a ocurrir sí. en el lugar donde funcionaba la planta láctea de la Cooperativa Popular de Electricidad que está allí sobre la Ruta Nacional 35 Sí, sí, así es, Bien. Eh, son los locales, bueno, pintaditos de, de celeste oscuro también enfrente en diagonal el aeropuerto y, uh -huh. el, y a la ex planta láctea bien este es un espacio que les fue cedido a ustedes por la cooperativa sí nos dieron el espacio en comodato ajá sí, bien sí. Eh, por algún plazo de tiempo cómo fue eso teníamos el plazo de un año eh, para poder hacer el proyecto que en realidad surgieron dos proyectos y bueno nos tiramos por este eh, por el, el Espacio para el Emprendedor, eh, pampeano. Uh -huh. este, y bueno, y después ya se, se extendía el, el tiempo del comodato. Claro. Bueno, eh, y vos sos eh, presidenta de la cooperativa Vital Asistencia. Eh, contanos sobre esa cooperativa. Sí, soy fundadora y presidenta de la cooperativa Vital Asistencia, que somos asistentes sanitarios domiciliarios, hacemos lo que es la asistencia sanitaria eh, primaria, domiciliaria, ambulatoria, eh, personalizada, o sea, uh -huh. es lo que necesita el paciente, de acuerdo a la patología, es la asistencia que nosotros eh, le ofrecemos, las tareas que, que vamos a realizar, o sea, cambia de un paciente a otro, dependiendo de la patología, cambia las necesidades del paciente, uh -huh. eh, y nos adaptamos a la necesidad del paciente, nosotros hacemos guardia, el último convenio que firmamos fue con la Mutual este, de los trabajadores del Banco de la Pampa uh -huh. así que con, con muchos afiliados Bien. trabajando de la, de, de la Mutual ¿Y cuántas personas ofrecen este, esta asistencia de pacientes con internación domiciliaria? Acá tengo 23, somos 23 asociadas, en General Hacha tengo unas 8 más eh, teníamos 10 uh -huh. pero bueno, Este, ahora son ocho y tengo, estoy para las vacaciones de invierno, ya empiezo a, a dar unas pequeñas charlas y a ver si podemos formar la filial en General Pico. Bien, así que Santa Rosa, General Pico próximamente, General Hacha ya está, Winifreda también. Eh, lo de Guaynifreda se postergó, está saliendo una idea de poder hacerlo en Catrilo. Ajá, bien. Bueno, sí. pero la idea es extender eh, esta cooperativa vital asistencia a lo que es el territorio pampeano. Sí, uh -huh. sí tal cual, de bien. poder eh, este, otorgar más ayuda, o sea a generar más fuentes de trabajo, más puestos de trabajo. Ángeles, eh, y contanos respecto de Gestara. Este es, eh, es un grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina. Eh, ¿Este grupo, Gestara, es quien está impulsando la, la apertura de esta tienda de la economía social? Sí, te salió la sigla uh -huh. bastante larga. Sí, <risa> sí este, Gestara es... Como nosotros no tenemos una federación de cooperativas de trabajo, decidimos eh, a, asociarnos a alguna federación a alguna organización. Y gestara, eh, bueno, es algo que a no, nosotros no, nos representa mucho como trabajador autogestionado. Eh, aparte de gestara, nuclea a todo trabajador autogestionado, mm -hmm. desde el electricista monotributista hasta las pymes. Tenemos claro. cooperativas, somos más de 2.500 dentro de gestara y están las, este, las tiendas de la economía social que bueno esta ya es la cuarta Bien, y en esta tienda de la economía social que va a abrir sus puertas hoy con todos estos espectáculos que vos nos contabas y demás ¿qué cosas se van a poder encontrar en ese lugar? Eh, en este lugar van a poder encontrar todo, todo tipo de artesanías eh, de los emprendedores uh -huh. eh, no, Por ahora... Eh, creemos que este año vamos a, a inaugurar el, el local de al lado que ahí vamos a tener productos regionales pampeanas también pero comestibles en este caso es toda artesanía y tenemos desde madera vidrios eh, productos hechos de todo tipo de, de elementos uh -huh. o sea, tenemos de cuero eh, telas eh, ropa calzado Bien. hay un poquito de todo variado sí. duendes duendecito que a mí soy fan de los de los duendes bueno tenemos los duendes bien así que bueno invitamos entonces a la gente que se quiera acercar desde hoy a la tardecita en adelante qué horarios son los que van a tener disponibles pa, para atención al público y nosotros tenemos ah los horarios después de que hagamos claro, la apertura claro en el pensé que era el evento de eh, la tienda va a estar abierta por el momento, los días ahora de, de frío, de invierno, va a estar abierto jueves, sábado y domingo, mañana y tarde. Todavía no estamos arreglando como los horarios porque se, claro. hace, muy, se hace de noche muy, muy rápido, rápido a las sí. de la tarde, uh -huh. y no tenemos luces afuera todavía. Uh -huh, claro. Entonces, por eso estamos viendo el horario, a ver si hacemos de corrido hasta las 4 o 5 uh -huh. desde la mañana. Y los fines de semana también. Bien. Y una vez que ya empiece el calorcito, vamos a tener abierto todos los días. La vale, idea vale. de poder tener todos los días. Bien. Bueno, un espacio que, que se re, que reabre, que se reacondiciona, que vuelve a, a surgir en la ciudad, ¿no? Es interesante también que ese sea un, un lugar recuperado, digamos, para, y además para trabajo cooperativo. Es, es, es muy interesante que esto ocurra. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, la verdad que es, es darle vida a este lugar... Es un lugar hermoso. Miren, las chicas de Buenos Aires, cuando Leo sí había venido muchas veces, pero hay compañeros de Gescara que no habían llegado, se quedaban alucinados uh -huh. y del lugar uh -huh. que es, porque bueno, allá en Buenos Aires no... Es más, en San Pedro tampoco tienen este paisaje y este, este, tenemos un jardín de 60 metros claro. por 200, o sea, sí, sí. tenemos para hacer un montón de cosas. Bien. Y también están las puertas abiertas para todos los que quieran proponer algo con, con lo que tenga que ver con la tienda, poder generar eh, más ideas. Ideas, de, proyecto, o sea que sí. a quienes son emprendedores y emprendedoras les podemos decir que también se acerquen, eh, no solamente a comprar o a disfrutar, sino también a llevar sus propuestas de trabajo como una posibilidad de sumarse a, a la tienda social. Sí, a bien. sumarse a la filial de gestar así bien Bien, bárbaro. Bueno, eh, muchísimas gracias Ángeles por, no, por tu por tiempo, tiempo. te dejamos porque sabemos que estás trabajando muchísimo, la inauguración es dentro de unas horas, así que gracias por habernos dedicado estos minutos en Radio Carmés. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación a acordarse en cada proyecto que ando dando vueltas uh -huh. y los invito a todos a, a estar hoy presentes. Eh, de darle apoyo a los emprendedores pampeanos y disfrutar una noche en familia porque va a haber helado tailandés Uy, qué rico. y lo trajo una emprendedora va a haber café eh, que es rarísimo el helado tailandés sí. así que, bueno, bueno. lo conozco Ate. y es, es riquísimo, así que está, está muy bueno, qué bueno Yo Uy. no lo conocía, lo conocía sí, ahora. Está pero, bárbaro, está bárbaro. Eh, y unos emprendedores, a compañeros que son de Rosario, uh -huh. nos regalaron cerveza artesanal, así que le vamos a estar convidando un poquito Bienísimo. a cada uno. Eh, nada, la Bien. invitación de la organización. Bárbaro, gracias Ángeles. Por favor. Chau, uh -huh. chau, Hasta chau, luego. Hasta luego. Ángeles San Martín, presidenta de la cooperativa Vital Asistencia, referente de Gestara en la provincia de La Pampa, es quien hacía esta convocatoria.